Her、radio Show. Buenas noches, mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal. Saludos a todos y a todas en esta noche. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show directamente de s d e Spring, Texas, a través de metalpr.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y retransmitiendo a través de Asaltomata Radio Rock.com en Zaragoza, España. Bienvenidos a todos y a todas. Espero que todos tengan una extraordinaria noche. Y hoy, como todos los domingos, estamos de regreso con Heavy Metal Bunker Radio Show, donde tratamos. De compartir con ustedes durante dos horas eso que tanto nos apasiona, que le llamamos metal pesado. Así que durante dos horas vamos a estar compartiendo con ustedes grandes clásicos del heavy metal. Vamos a estar compartiendo heavy metal de la nueva generación y algo del heavy metal en castellano. Vamos a compartir algunas cosas nuevas de bandas, no tan nuevas, pero producciones que están acabadas de salir o producciones que están a punto de caramelo. Mientras vamos a continuar compartiendo aquí en metalpr.com en Heavy Metal Bunker Radio Show. Como todos los domingos. Los invito a que pasen a formar parte de、eh, nuestro chat en vivo en la plataforma de Heavy Metal Mansion. Simplemente usted tiene que conectarse con metalpr.com diagonal en vivo. Ahí pone su nickname y automáticamente podrá、eh, pasar a formar parte del de grupo de los muchachos que están ahí compartiendo. Impresiones y comentando diferentes temas, y podrá escuchar la programación de、eh, Heavy Metal Mansion, no solamente de Heavy Metal m u n k e r Radio Show, sino también la nueva lechonera del rock. Así que bienvenidos a todos y a todas. Hoy es domingo, hoy es domingo de madre, así que felicidades. A todas esas damas que son madres, tanto a las que son madres biológicas como a las que son madres de crianza. Y sobre todo a la mía, sí, aunque usted no lo crea, este servidor tiene madre. Y a un saludo bien grande a mi señora madre que está allá en Moca, Puerto Rico. Y a mi hermana que también es mamá. Así que un saludo, un beso bien grande para todas ellas y una felicidad para todas las metaleras que son madres y para sus madres que parieron a esas metaleras y a esos metaleros también. Así que hoy estamos de fiesta, un domingo de madre. Tenemos un programazo de madre también. Así que hoy vamos a estar compartiendo cosas chéveres、eh, de eso que nos gusta tanto. Pero ya comenzamos, ya comenzamos en nuestro despegue. Y comenzamos、eh, con una banda, una de las bandas mimadas de los años 80. Comenzamos con The Bad Boys of Rock and Roll Motley Crue. Con el temazo que los llevó a ellos a la cúspide del éxito, Shout at the Devil. Este este álbum, Shout at the Devil, es de 1983. Pero la versión que compartí con ustedes está incluida en los g r e a t e d Hits de, de Motley Crue, que fue lanzado en el 2003. Me gusta mucho esa versión. La siento menos glam, un poco más agresiva, más oscura.、Eh, así que quise compartir esa versión de Shard of the Devil que me gusta bastante. Así que, nada, vámonos con nuestro primer bloque de la noche para ir haciendo embocadura y calentando motores. Hace varios días o el fin de semana pasado estuve、eh, publicando a través de Facebook uno de mis locos videos alcohólicos、eh, y estuve haciendo un pequeño review sobre el, el nuevo whisky de Metallica que se llama Blackhead. Y, Y está por allí búsquelo si no lo ha visto búsquelo en mi perfil está por allí、eh, hicimos así como un, un medio review callejero sobre el nuevo whisky black en así que nos vamos nos vamos a comenzar este primer bloque precisamente con los reyes los papás del trash metal nos vamos con metallica black Estamos de regreso, y esto que usted está escuchando es Heavy Metal Bunker Radio Show. Y le saludo s a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com y a través de a z a l t o m a t a Radio Rock.com. Como todos los domingos. Estamos aquí compartiendo con ustedes el heavy metal que tanto nos gusta y nos apasiona. Para que pueda distraerse un poco, porque sabemos que continuamos en eh, cuarentena, eh, continuamos en toque de queda, continuamos más o menos encerradito. Y digo más o menos porque ya hay algunos lugares donde comenzaron a flexibilizar la cosa. Eh, pero continuamos con ciertas limitaciones y ciertas restricciones. No todo el mundo ha podido regresar a sus trabajos,、eh, lo que para algunas personas le crea、eh, un serio problema económico.、Okay? Así que en estos momentos、eh, hay cierta inestabilidad social, pero también hay un problema de salud. Así que. Cuídese, manténgase en su casa si no tiene que salir, si tiene que salir a trabajar, hágalo con todas las precauciones. Es usted y solamente usted el responsable de su protección, de su salud y el de su familia. No es el gobierno, es usted. Así que independientemente de lo que diga el gobierno, usted es quien tiene la última palabra. Les deseamos. Que tome las decisiones correctas y más sabia. Y les deseamos mucha salud a todos y a todas. Y que cuando todo esto pase, nos podamos reencontrar、eh, en los conciertos, en las actividades y podamos más o menos llevar una vida similar a la que teníamos antes. Porque igual, pues no va a ser posible. Así que ese es mi mensaje desde Heavy Metal Bunker Radio Show. Y mientras tanto, pues. Les queremos regalar estas dos horas de buena música para distraernos y poder enfocarnos un poco en lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Bien, mi gente,、eh, este bloquecito con el que comenzamos estuvo bueno, bueno, bueno. Pesadito, un poco oscuro y con cierto nivel de fuerza. Y comenzamos con nada más y nada menos. Que con los papás del trash metal Metallica. Sí, yo sé que a alguna gente、eh, le duele, le duele cuando escuchan decir eso, pero es una realidad inequívoca. Esto no es una opinión, es básicamente un dato cuasi científico. Metallica es quien le abre las puertas al trash metal y durante esos primeros discos de Metallica, ellos eran los reyes únicos y exclusivos. De lo que era el trash. Y de mi álbum favorito de Metallica, a n j u s t i c e for All, estábamos escuchando el tema Blackhead, uno de mis temas favoritos. Y, y Unjustice for All es mi álbum favorito de Metallica. Sé que hay muchas críticas y, y críticas justas, ¿no? de En términos de la mezcla, la masterización y la falta de bajo en ese álbum. Aún así. Sigue siendo mi álbum favorito. No quiero imaginarme si le hubiesen puesto el bajo、eh, que se merecía, pues eso hubiese sido otra cosa. Así que teníamos a Metallica comenzando nuestro primer bloque de la noche. Después nos fuimos con otro de mis favoritos: Ice Earth. Ice Earth de su álbum d i s t o p i a de 2011. Estábamos escuchando precisamente. El tema d i s t o p i a Ice Earth siempre ha sido un, una de mis bandas que, que siempre me ha gustado mucho.、Eh, tuve la oportunidad de poder verlos en vivo cuando、eh, Barlow hizo su regreso.、Eh, así que me parece que Ice Earth es una extraordinaria banda en vivo. Y esos primeros discos, pues, son espectaculares. Creo, y esto sí es una opinión muy mía, muy personal: Dystopia es quizás el último álbum de alta categoría y de alta calidad de Ice Earth. Sí, sé que ellos han lanzado dos álbumes más.、Eh, tengo mis serias reservas con esos dos álbumes. No es que sean malos, pero cuando los comparamos con los álbumes de alta calidad que Ice Earth Hizo en sus, el comienzo de su carrera, pues de verdad que nos quedamos cortos. Me parece que、eh, se fue la musa,、eh, se fue la agresividad o simple y sencillamente quisieron moverse. Tienen un extraordinario cantante.、Eh, s t u es extraordinario.、Eh, la banda en general es extraordinaria y en vivo suenan espectacular, pero algo ha estado pasando ahí, en mi opinión personal. verdad Y cerramos este bloque con nada más y nada menos que con la banda brasilera c h a m a n En la voz de Andrés Mato, de su álbum Ritual del 2002, estábamos escuchando el tema Here I Am. Me gustaba mucho esa banda, me gustaba mucho ese proyecto. Después de Angra. Creo que el proyecto que más me gustaba de André Matos era、eh, Chamán. Tenía esta, esta oscuridad, esta cosa mágica.、Eh, no sé, tenía algo que me gustaba mucho. El Ritual Life, que es el live que tiraron de este álbum. Me parece espectacular. Me gustaba mucho esa banda, me gustaba Chamán. Así que eso era del 2002 de su. Primer álbum Ritual. Muy bien,、eh, pues vamos vámonos a continuar r a p i d i t o con nuestro segundo bloque.、Eh, nos vamos a ir ahora con algo nuevo de una banda no tan vieja, mejor dicho, de una banda legendaria y clásica. Y es que recientemente,、eh, bueno, desde hace algún tiempo,、eh, algunos músicos de esta banda. Ya habían anunciado que estaban grabando nuevo material para tirar un álbum. Entonces, tan reciente como la pasada semana, Alcatraz lanza un single、eh, a través de YouTube con un lyric video、eh, de lo que sería su primer tema o el tema del de primer álbum en más de 30 años. Estamos hablando de un álbum que está proyectado para salir el 31 de julio, que llevará por nombre Burn Innocent. Y el tema que、eh, lanzaron se llama Polar Bear. Así que los voy a dejar con el tema Polar Bear de Alcatraz. Altomataradiorock.com Entra y dale al Play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión.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 La aplicación Móvil gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play o brilla los productos personalizados d en u e s t r o merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Yes, people, we are back. We are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Usted está escuchando metalpr.com Heavy Metal Mansion. Hoy, con otro programazo de Heavy Metal Bunker Radio Show. Ese bloque que estuvimos escuchando estuvo medio clásico, medio clásico. Comenzamos con el más reciente tema que lanzó、eh, como single y, y lyric video en YouTube, la banda Alcatraz.、Eh, Alcatraz、eh, no graba un álbum, un Footland,、eh, desde 1986, cuando lanzaron el álbum Dangerous Game. O sea, hace 34 años que Alcatraz pues, no, no grababa un álbum. Sí, habían. Hecho algunos、eh, c o m p i l a t i o n s unos box set, s inclusive habían lanzado unos discos en vivo, pero material nuevo como tal, pues, pues no.、Eh, y lo interesante de esto es que,、eh, aunque no están todos los integrantes originales, obviamente gran parte de la banda s í lo es. Por ejemplo, el line up está、eh, contando con、eh, Gary s h e e n en el bajo. Eh, está eh, contando también con Jimmy Waldo en, los, en el keyboard, en los teclados, y con el Graham Bonnet en la voz.、Eh, así que básicamente sus integrantes nuevos l o son eh, Mark、eh, Bankechers, que es el, el baterista, y el virtuoso guitarrista Joe Stump, que está en los zapatos. De lo que un día fueron de Invay Malstein y de Steve Vai. Así que、eh, casi nada. Alcatraz siempre se ha caracterizado por tener como guitarristas a estos espectaculares Shredders.、Eh, y esta vez no es la diferencia. Alcatraz ya lleva、eh, algún tiempo, lleva más de un año、eh, dando conciertos con este lineup. ¿Ok? Y me imagino que durante ese tiempo, pues. Eh, fueron montando pues, lo que es el nuevo material de este, de este álbum. Como les dije ahorita, este álbum va a llevar el nombre de Born Innocent y está proyectado para salir el 31 de julio. El tema que estábamos escuchando, que es su single, se llama Polar Bear. Un tema bastante interesante, bien bonito. Y como siempre, con una guitarra espectacular. En este tema, la voz de Graham Bonnet suena súper, súper bien. Vamos a ver cómo suena esto en vivo. Vamos a ver cómo suena esto en una gira. Pero si como mancha pinta, pues esto va a estar muy, muy interesante. Siempre, y esto lo he dicho en varias ocasiones, siempre es bueno. Ver bandas legendarias haciendo nueva música y haciendo buena música. Y Alcatraz está en esa, ok. Así que eso era Polar Bear. Muy bien. Lo próximo que escuchamos, pues no era menos clásico. Estábamos escuchando a Black Sabbath de su álbum The Zumanizer de 1992. En la voz del legendario Ronnie James Dio, estábamos escuchando. Ay, un tema z o que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Así que eso era Black Sabbath en、eh, la era Ronnie James, d i o Y cerramos el bloque con la banda Lord of Black. De su álbum Icon of the New Days del 2018, estábamos escuchando el tema World Gone Mad. Si es. No es una información errónea y si memoria no me falla, creo que este fue el último álbum que grabó、eh, Ronnie Romero con Lord of Black y, y es un extraordinario álbum. Así que con eso nos fuimos en este En este bloque que tuvimos. Muy bien, mi gente, vámonos vámonos r a p i d i t o y temprano con nuestro tradicional bloque. De metal de la nueva generación. Vámonos con nuestro bloque del New Wave of Traditional Heavy Metal. Y hoy nos vamos a ir. Hoy, hoy nos fuimos con tres cosas que tampoco. Tres bandas que nunca he sonado antes. Son tres bandas、eh, que para、eh, Heavy Metal Bunker es nueva.、Eh, vamos a escuchar temas de tres álbumes nuevos. Al lunes del 2020, acabadito de salir del horno. Y vamos a comenzar con una banda alemana que se llama Blizzard. En el 2020 lanzan un álbum que se llama Whirling Chain y vamos a estar escuchando el tema Gates of Hell. Pasados años hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Esto está entrando, gente, miren esto está, romper el en el poliseo. the Metallica vamos this is San、Juan、style. ¡Vámonos! cómo récord hoy Now Metalpr.com ya Family a aquí Juan La máxima concentración en la historia del heavy metal está aquí en Puerto r í c i Señores, en metal no estamos a c t i v o Participación activa en los eventos. Primer encuentro metalero de h e a v metal. ¿Es q e y o l e it or n e l i e to c o s i d o r a l Puerto Rico a n Puerto Rico Show the world what Puerto Rico is all about Salud Puerto Rico Puerto Rico NUMERO 1,、ah! 1> Y esto se llama Las i s l a del Metal Juntos Vamos a construir Un continente diferente SIN MIERDA Y MUCHOS SOMOS COÑOS i s a o n g way To the top If you wanna r o c and roll Heavy Metal m a n c h o n Pasado Presente Y Futuro del Metal En Puerto Rico Ay ay ay Qué bloquetazo acabamos de zumbarle ahí. Y esto que acabamos de escuchar es nuestro tradicional bloque de metal de la nueva generación, donde sonamos bandas del movimiento de New Wave of Traditional Heavy Metal. Que, como he dicho en múltiples ocasiones aquí, son bandas de la nueva generación que están haciendo. Eh, heavy metal tradicional.、Okay? Son bandas con alta influencia de las bandas legendarias y clásicas del heavy metal tradicional. Pero son bandas que han surgido en la última década. Que están haciendo extraordinaria música. Hay que darle oído, hay que darle apertura y hay que apoyarlas. Porque en los próximos años, los próximos 10 años. Ya nuestros iconos、eh, como los Iron Maiden, los Saxon, los Judas Priest, pues ya esa gente no va a estar. No va a estar porque, obviamente y por naturaleza,、eh, envejecen y algunos durarán un poco más, otros durarán un poco menos, pero eventualmente ninguno de ellos estará. Entonces tendremos que estar escuchando música en el cementerio porque estaremos escuchando música de muertos. Así que tenemos que abrirle la puerta, darle la oportunidad y el apoyo a esta nueva generación de bandas si es que usted es un amante del heavy metal tradicional. Por eso es que desde que comenzó el año hemos siempre incluido un bloque de movimiento,、eh, del movimiento del. Heavy metal tradicional. Y hoy comenzamos con una banda alemana. Esta banda se llama Blissen. Esta banda、eh, grabó un álbum que acaba de lanzar en el 2020 que se llama World in Chains. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Gates of Hell. Un muy buen tema de un muy, muy buen álbum. Después nos fuimos con una banda de México, sí señores, así como lo escuchas. Una banda de México, esta banda se llama Witchspell. Witchspell acaba de lanzar un álbum también, en ahora en el 2020, que es su primer álbum y lleva、eh, por nombre el nombre de la banda, Witchspell. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema King in Evil. Así que. Ahí teníamos una banda de la nueva generación que viene de aquí al lado i t de México. Y cerramos este bloque con una banda italiana. Esta banda se llama X-Star. X-Star lanza también su primer álbum, su álbum debut, ahora en el 2020. Que lleva también p el nombre de la banda. El, el álbum se llama X-Star. Y de ahí estábamos escuchando el tema Faceless Damn. Así que ahí teníamos tres bandas: b l i z z a n d Witch Spell y X-Star. De diferentes partes del mundo: Alemania, México y de Italia. Todos los álbumes acabaditos de salir en el 2020. Para que usted vaya abriendo un poco el oído, pero sobre todo un poco la mente. Y comencemos a escuchar. Otras cosas nuevas y diferentes. Bien, vámonos entonces con también nuestro tradicional bloque de metal en castellano. La semana pasada tuvimos、eh, la premiere de un tema de la banda Dantesco de Puerto Rico. Un tema que es un temazo que se lleva por título. Debajo del imperio, un temazo bueno, bueno, bueno. Pues adivinen q u é hoy tenemos otro tema completamente nuevo de Dantesco. Y de lo que supongo que eventualmente será una nueva producción, Dantesco nos envía este nuevo tema que lleva por título. Cuando mueren los dioses. Hola, Mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo para Puerto Rico. Sí, señores y señoras, mis amigos, amigas, mis colegas del metal, estamos de regreso después de ese bloque de metal en castellano. Y este、eh, bloque lo comenzamos con un nuevo tema de la banda de Puerto Rico, Dantesco. El tema lleva por nombre Cuando Mueren los Dioses. Un temazo como nos tiene acostumbrado Dantesco. Así que ya hemos escuchado dos temas completamente nuevos, de los cuales yo espero que sean parte de una producción cercana. Pero ya, ya nos tendrán información y ya nos mantendrán al tanto. Después de Dantesco, nos fuimos con la banda Malón. De su álbum Nuevo Orden Mundial del 2015, nos fuimos precisamente con ese mismo tema. Nuevo orden mundial, un temazo de esa grandísima banda Malón. Y cerramos nuestro bloque con el proyecto Amadeus. Esto es un, una banda en la que estuvo cantando Israel Ramos, actual cantante de Avalanche. Y en el 2009 Amadeus lanza un álbum que se llama Camino del Alma.、Eh, y de ese álbum se hizo una versión del 10 aniversario en el 2019, donde Israel Ramo es el que canta. Y de ahí sacamos el tema que era lo que compartíamos con ustedes: La Cruzada del Miserable. Eh, Amadeus suena súper bien, esa versión del décimo aniversario es espectacular. Israel Ramos le da、eh, cierto toque especial a las canciones, así que ahí estábamos escuchando a Amadeus en la voz de Isla Ramos. Así que e s o era lo que teníamos en nuestro bloque de metal en castellano. Muy bien, y en un poco de noticias, la semana pasada estuvimos reseñando aquí en el programa el despelote y el desbarajuste que、eh, estaba ocurriendo con la banda brasilera Nervosa, eh, cuando eh, su bajista y cantante Fernanda Lira、eh, anunció que、eh, abandonaba la banda y poco después la baterista pues, también、eh, anunció que abandonaba la banda. Y ese mismo día,、eh, su guitarrista pues、eh, hace el anuncio de que ella va a continuar con la banda. Pues mire, no tardó mucho tiempo cuando esta misma semana, la guitarrista de Nervosa p r i c a Amaral anuncia su nueva alineación para Nervosa. Pero así de rápido, esto es friendo y comiendo.、Eh, así que anuncia su nueva alineación, donde incluye a la española Diva Satánica, actual cantante de Bloodhunter, como su、eh, nueva cantante en Nervosa. También incluye a la bajista Mia Huavas, actual bajista de、eh, la banda Abad. Y como si fuera poco,、eh, incluye a su nueva baterista, Eleni Nota, actual baterista de la banda The Apocalypse. Así que ya no serán un trío, sino que serán un cuarteto de eh, chicas eh, muy experimentadas, muy experimentadas en la música extrema. Así que interesante por demás, porque la misma guitarrista、eh, dice que. Fue un arduo proceso de audición para escoger esta alineación. Lo que quiere decir es que este bochinche, y este revolú de nervosa, no es algo que ocurrió ahora, sino que viene desde hace tiempo. Y ya、eh, p r i k a se estaba preparando y comenzando a buscar sustitutos porque sabía lo que venía. Y probablemente aprovecharon este. Esta、eh, época de、eh, cuarentena, donde estaban inactivas, para entonces tomar decisiones y cuadrar lo que tenían que cuadrar. Vamos a ver qué pasa con Fernanda Lira, a ver si viene con un nuevo proyecto, como lo planteó en su comunicado. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que hay una nueva versión de Nervosa. Vamos a ver qué nos traen musicalmente hablando. Bien, y en entrevista,、eh, el guitarrista de Black Sabbath, Tony i o m m i no descartó、eh, la posibilidad de que en un futuro se puedan hacer、eh, conciertos con、eh, Black Sabbath.、Eh, dijo que le gustaría, de hecho, dijo que si Ronnie James Dio estuviera vivo, que definitivamente haría algo con él. Eh, saben que hace un tiempo atrás, pues Ozzy había、eh, planteado su deseo de hacer un último show donde Bill Ward estuviese incluido. De hecho, Tony i o m m i dice que él tiene muchísimo material que no se ha utilizado, muchísimo material、eh, grabado para nuevas canciones. Así que vamos a ver. Ronnie James Dio no está. Yo no creo que Azzy As Asborn esté en condiciones. Mmm. Me parecería, como fanático de Black Sabbath que soy, me gustaría que、eh, Black Sabbath, si hace algún nuevo intento de algunos shows, que tomen en consideración a Tony Martin, que todavía le queda bastante voz, para que puedan hacer quizás varios shows recordando esa era de Tony Martin en Black Sabbath. Así que vamos a ver qué pasa, ¿ok? Bien, vámonos con nuestro próximo bloque. Y nos vamos a ir con algo nuevo de una banda que no es t á n u e v a tampoco. Y nos vamos a ir por el ladito oscuro del Doom. Vámonos con la banda Sorcerer, que hace algunas semanas lanzó un、eh, lyric video del nuevo tema que tenían como single de lo que será su próxima producción. que Eh, llevará como título Lamenting of the Innocents. Bueno, pues esta semana s o r c e r e s s lanza un nuevo single, un nuevo video musical a través de YouTube. Este video y este single llevan por nombre Dance with the Devil. Aquí los dejo con el nuevo tema de Sorcerer. Nos ha traicionado y mi relojito de arena ya se agotó. No nos queda tiempo para más. Eso que estuvimos escuchando era lo más reciente de Sorcerers: Dance with the Devil. Después escuchamos a Democracy: s a d n e s s and Hesy Stage del 2014. Y cerramos el bloque con Tony Martin de su disco solista Scream. Escuchamos Raising Hell. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Cuídense mucho. Si no tienen que salir, no salgan. Protéjase usted y proteja a su familia. Se despide de ustedes de su amigo Dark Nerudas. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Hasta la vista, baby.